Quem blante ti la tierra, demonios huyen al mencionar tu nombre, rey de majestad. Levanta tu voz Vamos, vamos, vamos, vamos Adora a Jesús Vamos Para esto vivimos Para esto vivimos Para esto fuimos creados Para glorificar su nombre